En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Creamos la realidad, según nuestros recuerdos, una investigación efectuada por el Instituto Masprinck nos señala que lo que hemos vivido modifica la construcción del mundo dentro del cual vivimos y nos movemos. Estas investigaciones no son opiniones, sino que se han realizado gracias a resonancias, escáneres y otros datos científicos el estudio que la aparición en nuestra mente de situaciones en el pasado tienen que ver con cómo nos enfrentamos hoy a las cosas. Se ha descubierto en este trabajo que si se ve la imagen de algo que ocurre ahora se modifica en el momento en que hay un recuerdo de lo pasado y de ocurrido en el día de atrás. Esto también puede explicar el temor que se tiene en estos días a que las cosas se compliquen. Y es que ese recuerdo es de generación tras generación. Es decir, cuanto peor se ha pasado, y en nuestro país se ha pasado muy mal, con más temor se ven las cosas. De todos los países europeos, casualmente es el nuestro el que tiene más miedo al futuro. Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Hasta las 4, hoy la Rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio entre la una y las 4 Etiqueta, Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos Todo el equipo preparado Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, al frente de la parte técnica David Fernández en Marcos. Y atención que hoy tenemos una figura mítica del mundo del misterio, quién no ha leído en su juventud o lo tiene eh, sus padres, quién no ha leído al invitado que tenemos a continuación. Es uno de los más importantes en la historia, en nuestra historia. Un personaje único, fascinante, polémico. El más importante del mundo del misterio. El número uno, el más importante en el siglo XX. Nada más y nada menos que eric von Daniken. Eric von Daniken esta noche con nosotros. eric von Daniken, nuestro primer invitado. Una noche en la que también tendremos el círculo secreto, encuentros con luces y objetos en desconocidos en las carreteras, perseguidos por el misterio, perseguidos por luces en desconocidas, también materia reservada, la historia de un criminal de asesino, la historia que nos va a contar Fernando Rueda de Yosu Ternera. Y todas las preguntas que todavía quedan por resolver respecto a este personaje. Y atención, en Mundo Bizarro, Tuvalu, el lugar más apartado del planeta y también el menos visitado. Y en Ureca, Comado Martínez, hablaremos de virus. Ella nos contará cosas muy interesantes sobre el mundo de los virus, sobre el mundo de la ciencia y lo que sabe y desconoce sobre los miles y miles de virus que hay. Los hay emergentes, los hay también, virus zombies. Y antes de todo ello, antes de ir con nuestros contenidos, os presentamos una novedad, un nuevo libro que acaba de aparecer, un libro muy importante para todos nosotros. Se titula El mensaje de Pandora. <risa> Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La verdad está entre los recuerdos aunque no se sepa que se tienen. Lo bueno y lo malo son dos caras de la misma moneda. Nos hacemos preguntas que se intenta responder en este libro. En la nueva novela de Javier Sierra se titula El mensaje de Pandora. Es una novela muy especial, llena de misterios, conocimiento e intriga. Protagonista, Aris, en 18 años, recibe una carta de su tía... ...en la cual le recuerda un viaje que hicieron juntas... ¿eh? ...pero también es una carta escrita al futuro... ...y en ella parece poner en sus manos la salvación de nuestra especie. El mensaje de Pandora... La nueva novela de Javier Sierra nos desvela que lo que desató todos los males de la humanidad también puede descubrirnos el camino para superarlos. Pose Tenebras Lux es un dicho latino que significa, tras la oscuridad, la luz. El mensaje de Pandora, así se titula, la nueva novela, el nuevo libro de Javier Sierra. Y antes de ir con nuestros contenidos y con los invitados muy especiales de esta noche, pistas en las primeras para descubrir al personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, yo estoy, yo estoy de los nervios, ¿eh? Con este invitado yo me he puesto aquí de gala para que salga todo fantástico porque es emocionante tener esta noche a Es a un Dani histórico Ken. del mundo del misterio. Ese, es estos... un histórico. Yo creo que eh, uno no lo ha podido leer, pero alguien cercano eh, lo ha leído, lo conoce, es un personaje. Bueno, es que hay un dato que la gente igual no es consciente. Este hombre vendió tres veces más en su momento, tres veces más. Que Dan Brown, el del código de Minci. evidentemente eran otros tiempos, no había redes sociales, no había tantos medios, pero la influencia, la influencia de este señor en todo lo que ha pasado después es muy importante, es el número uno a nivel mundial. No, y sobre todo que es referencia de muchísima gente que luego, eh, pues a través de sus investigaciones y como periodistas, pues han dedicado a buscar esos enigmas, a buscar esas respuestas, ¿no? del mundo del misterio. Entonces, pues eh, tenemos un verdadero pionero y, y yo creo que, que hay que darle la importancia que se merece y, y por eso, pues eso, los nervios, los nervios. Como... Con, con sus fallos, eh, con sus aciertos, evidentemente con sus preguntas eh, mal ¿Eh? respondidas pero preguntas hechas y responder a esas preguntas ha cambiado la vida de mucha gente. Hay que cuestionarse siempre las cosas, hay que estar con la mente abierta y bueno, pues esperemos que, que ojalá él también esté feliz con nosotros y luego ya nos contarán los oyentes a ver qué les parece la entrevista y por, por favor, por favor, que no nos falle la conexión, sí. porque entonces ah. ya sí que me pongo de los nervios total. Bueno, pues hablábamos de sueños, pues esta noche nuestro concurso resulta ...que los protagonistas son actores... En, esta cosa, ...en este caso... ...nuestro invitado también es alguien de leyenda... ¿no? ...pero son leyendas de Hollywood... ...él es leyenda del misterio... ...pues est estos actores son leyendas de Hollywood... ...y vamos a ir con la primera pista... ...¿quién puede ser si aun siendo de origen ruso... ...triunfó... ...y además cumplió... ...el sueño americano... ...el ansiado sueño americano... ...os damos tres opciones... ...Olivia de Haviland... Kirk Douglas y Jules Brenner. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo a rosa arroba, onda arrosa.vientos.es o también participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Además, a través del correo y, de, y del Twitter nos podéis escribir a lo largo de todo el programa todo lo que lo queráis, lo que queráis comentar y decirnos. Así que ya sabéis, rápidamente, decidnos cuál es vuestra opción. Olivia de Havilland, Kirk Douglas, ...Jules Brenner. Y a cruzar los dedos, ¿eh? que os salga todo muy bien, que tengáis esa enhorabuena que os la digamos y sobre todo que nuestro invitado que nos está esperando creo que ya, pues que salga todo fantástico. Venga, rápido. La una y catorce minutos y comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero le hemos encontrado en Suiza es el más conocido del mundo del misterio en todo el planeta sus teorías y escritos hicieron de él un personaje tan seguido como admirado y polémico Es Erich von Daniken, sí, el auténtico, el único, el gran Erich von Daniken, el hombre que defendió que en el pasado más remoto fuimos visitados por seres de otros mundos que legaron conocimientos a los hombres para construir obras como, por ejemplo, las pirámides. Ha vendido casi 100 millones de ejemplares de sus libros. El hombre que más sabe sobre esa parte de la historia está hoy con nosotros. Una aventura que comenzó con el libro Recuerdos del Futuro. Un libro del que ahora se cumplen 50 años y que se ha hecho una edición para conmemorar este momento. Recuerdos del Futuro. Una conversación en la que vamos a tener que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de Isabel García de la editorial de DAF y sin la ayuda del intérprete Nieves Lázaro. Es un placer enorme, es fantástico tener con nosotros aquí en nuestro programa a uno de los grandes, al más grande, a Erick von Daniken. Eric, muy buenas, ¿qué tal? es honor. With you genial. Para mí es un placer y es un honor poder estar con vosotros en esta entrevista. Un placer es nuestro. 50 años en del libro con el que empezó tu historia. Recuerdos en del futuro. Un libro que tuvo un éxito enorme. ¿Cuál crees que fue la clave de ese gigantesco éxito que tuviste? You know, I was as a boy. a me I... educaron como un niño católico con una I spent, I spent educación years... católica estricta y me pasé seis años en un internado de jesuitas. por supuesto I yo creía profundamente en Dios y aún hoy en día sigo creyendo en Dios. pero En esa escuela teníamos que tra traducir partes de la Biblia eh del latín y del griego. And I read about the God of the Bible. Y entonces leí sobre el, el Dios de la Biblia. Y leí que en la Biblia el Dios desciende sobre el monte sagrado con fuego y con ruido y con humo. Y los humanos sintieron terror al ver esta figura una distancia de seguridad considerable de ese lugar en el que el Dios había descendido. Así que simplemente tenía dudas sobre mi propia educación. Como un creyente, como creyente pensé, Dios no puede necesitar un vehículo para moverse desde A a B. Dios está en todas partes. Y is almighty. E es todopoderoso. So I simply wanted to find out if other communities in antiquity Solo quería averiguar si otras comunidades de la antigüedad tenían historias similares como las que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Book, uh, y ese fue el punto de partida del libro. Chariots of the Gods. Yes. De recuerdos del futuro. Han pasado 50 años en de ese libro, estás en Suiza. ¿Cómo es tu día a día, tu vida en este momento, Rick? I just the of y my acabo book, de terminar el manuscrito 43. de mi libro número 43. Sí. And I feel my brain works y me great. siento perfectamente, mi cerebro funciona a la perfección, estoy uh -huh. muy feliz. I still pray every day to the almighty God. Sigo rezando todos los días al Dios todopoderoso. I never lost my belief in the almighty God. Sure, Pero Eh, vida del espacio exterior eh, hace miles de años yes. la siguiente pregunta que te iba a hacer es si podemos eh, todavía esperar algún libro tuyo algún manuscrito tuyo hemos eh, sabido que sí por lo que nos acabas de decir anticípanos algo sobre su contenido the, the new title has to do with el nuevo título tiene que ver con la evolución todos sabemos que somos parte de la evolución Pero no solo parte de la evolución prove, meantime, that always extraterrestrials yo puedo demostrar que, they come into our in evolution and extraterrestrios han tenido que ver con nuestra evolución perdón, y han, y han the product of this planet yes we están de vuelta y nos observan you know, Hace miles de años, antes de que estos extraterrestres extraterrestres se fuesen de nuestro planeta, They promised to our forefathers that in the far future nuestros ancestros que volverían en un futuro muy lejano. And this promise You see I am educated as a Christian and we believe that Yo one day Jesus cristiana y todos los cristianos creemos que algún día Jesús volverá. But the, that one Pero day la the will cree, cree que un día el Mahavi retornará. Yeah. And as we know, the y como sabemos la comunidad judía tienen la creencia de que en, en algún momento retornará el, el Mesías. Now honestly not every religion can have right. En toda honestidad no todas las religiones pueden tener razón. Some of them must be wrong. Algunas tienen que estar equivocadas. But I think they are all wrong. Que It's not Jesus nor va a retornar. It, it is Sino que son And slowly Poco a poco Deberíamos preparar a la humanidad para este evento. So shock Así que me gustaría que nos dijeras eh, cómo fue ese contacto según tus investigaciones. ¿Fue eh, una supuesta nave que llegó de forma accidental o fueron varias naves en un cuidado plan que quisieron ocupar distintas partes del planeta en esa antigüedad ancestral? Well, Aterrizaron en puntos específicos y diferentes del planeta y nunca jamás eh, eh, asustaron a la humanidad. They always took a few people out, of their knowledge and explained them what was going on. Siempre sacaban, siempre, eh, a y a esas personas les explicaban lo que estaba ocurriendo. And then they make genetic changeings. Y luego hacían cambios genéticos. We can prove this. Esto lo podemos demostrar. You know one of the Dead sea scrolls is called the scroll. Yeah, so, go on, sorry. Yeah, so, some, some 50 years ago, they found that she scrolls there, Right. Hace unos 50 años encontraron unas escrituras del Mar Muerto. And one of these rolls is called the Lamech scroll. Y una de estas escrituras se llama la escritura de And there you learn Lamech, he was a, a shepherd. And one day he came home to his tent. Y ya que la la un pastor y que un día volvió a casa. And Su mujer acababa de parir, acababa de Lamech said to his wife, le dijo a su mujer, It is impossible that this child is my child And the child it was a boy looked completely different than the other children than he had already. Niño, eh, al Now, wives said, La no Lameh's wife said de Lameh I, I had no contact with nobody else. Me dijo, no he con nobody had and goes to his father Creyo, his father is metusalah but a mess with which he went to his father and his father is metusalah and he tells him the story and he tells doesn't know an answer and goes, no and goes to his father which is now the grandfather and, and this was the prophet enoch as by extraterrestrials. A inoq sí si que le instruyeron los extraterrestres. Now, Enoch says to his son, entonces le dice a su propio hijo. and tell him, vete a tu hijo Lamech y dile, the guardians of the sky have put the seeds. Que los guardianes in, del cielo han puesto las semillas into the womb of your woman without touching her sexually en el vientre de tu esposa sin tener que tener ningún contacto sexual con ella. Él debe aceptar este hijo como si fuese su propio hijo. Y le debe poner el nombre de Noah. Porque se iba a destruir el mundo Porque se iba a destruir el mundo con una gran inundación, pero Noé iba a A, a poder salvar, sí. salvarse, And, uh, salvar a, so, a las criaturas now we all today, we are of Noah. hoy en día todos somos descendientes de Noé so we all have genes in us. con lo cual todos tenemos genes extraterrestres dentro de, dentro de nosotros so, from the scroll, but we have esto es lo que provenía writings. de las escrituras de Lamech pero tenemos todo, todo un, writings, toda una colección de escrituras Eh, que provienen de diferentes rincones del planeta con historias similares a esta. I say is perfect, is Thank you. <risa> <risa> Hay muchos eh, libros eh, tuyos eh, que tienen en su título la expresión en dioses. Eh, ¿En qué se diferencian los dioses de Dios? ¿Son los mismos? ¿Uno tiene que ver con el otro? ¿Uno es hijo del otro? Eh, ¿Qué son los dioses? ¿Qué es Dios? Vamos Pongamos por caso que tengo razón. Durante un instante, pensemos que tengo razón con so, mis ideas. So we would be visited by extraterrestrials. Entonces, nos hubieran visitado extraterrestres. So the next is, where did these come from? La siguiente pregunta sería ¿de dónde venían estos extraterrestres? What is their ¿Cuál es su evolución? Ahora podemos especular y decir, estos extraterrestres han sido visitados de otro sistema solar que estos extraterrestres eh, venían de otro sistema Other solar, solar. And the again from solar system. y a su vez eh, les habían visitado otros extraterrestres de otro sistema solar y puedes jugar a ese juego durante miles y millones de años hacia atrás But at one point you pero un at punto llegas al punto inicial and there you with every to religion, y, y ahí le decimos con todos los respetos a la religión, aquí está Dios, aquí está la creación. Así que nunca se pierde a Dios. Cuando estamos hablando de extraterrestres no se pierde la noción de Dios. Nuestros ancestros eh, de hace miles de años eran, eran personas de la era de, la era de piedra. And they could not understand what was going no on. no entendían qué es lo que estaba ocurriendo. So it was an error. They error. The gods. Llamaron a los extraterrestres Dios. The extraterrestrials are not gods. Los extraterrestres no son Dios. There is only one God, the creator the Dios, universe. que es el creador del universo. ¿Los extraterrestres o oh, dioses venidos de las estrellas vinieron para quedarse y compartir su vida y conocimientos como si fuera una colonización para estar en este planeta? ¿O por el contrario vinieron para ayudarnos y en cuanto pudieron volvieron a su planeta de origen? Y si esto uh -huh. es cierto, ¿con qué objetivo? They will not us, not. Claramente no querían colonizarlos colonizarnos, have, They could have done this in thousands of years. lo podrían haber hecho hace miles de años. They help us in our evolution. Ellos nos ayudan en nuestra evolución. They want that we become a technological society. que nos convirtamos en una sociedad tecnológica. They want that one day we are able to, to, construct, are able to, to construct gigantic spaceships. Un día capaces de construir naves espaciales gigantescas that we can spread out in the universe and we to the universe del spirit so de de es que un intel inteligente yes, Eres el autor más importante que más libros ha vendido en oficción en los últimos eh, decenios. Eh, te convertiste en una auténtica estrella. Tuviste un éxito enorme, inmenso, impresionante. ¿Hubo gente que no perdonó tu éxito? Oh, yes, of course. I mean, you know, sí, desde luego que sí. When you popular, people, Cuando te vuelves popular, algunas personas les gustan y si te adoran y otras te odian. It is like in politics. Eso people, igual en la política. Some people like the president of a state and others don't like him. A algunas personas le, les gusta el presidente de los Estados Unidos y otras le odian. So, it is normal that es not do has nothing new religion Lo que yo hago no tiene nada que ver con la nueva religión. Yo me revolvería en mi propia tumba si viniese algún idiota y convirtiese mi tipo de pensamiento en una nueva secta. Así que lo que yo quiero hacer es traer el mensaje y las indicaciones, indicaciones ask a la Locatis, maybe you see it the same way as a I. Mire a las personas, mirad esto, es posible que vosotros acabéis viendo lo mismo que veo yo? <risa> Por eso estoy aquí. Se leer algunas cosas, hay informaciones, pero la única condena judicial que hay contra ti está la sensación de que has tenido, Eric, que defenderte de algunas acusaciones? You know, I, some, some 50 years ago, long time ago. When recuerdo del futuro was already on the market. 50 años, hace muchísimo tiempo ya cuando Recuerdos del futuro ya estaba en el de delito fiscal. Which I never did. So, in the meantime, all this is More than 53 years have Durante ese tiempo Han pasado más de 53 años y todo eso ha ido desapareciendo. Y la verdad que, que no me importa ni lo más mínimo. Muchos investigadores a lo largo del tiempo pues, se, se van volviendo más escépticos. En tu caso, ¿tú ratificas lo que pensabas cuando escribiste este libro? Y en algún momento, alguna de las pruebas que comentabas y desarrollabas Eh, te, te, ahora mismo no te parecen fiables? ¿Te alberga uh -huh. alguna duda, como por ejemplo eh, conexiones de túneles subterráneos? Yes, you know, story of the in sí, Ecuador, totalmente. La historia de los túneles subterráneos en Ecuador se, se me atacó internacionalmente por ello. En los últimos 20 años Eh, publicado el, un libro que vuelve a hablar de esta historia de, de Ecuador y la, el título en alemán significa eh, eh, erróneamente informado o sea eh, yes. información errónea y en este libro traigo todos los detalles y las fotos la localización geográfica exacta de estos túneles eh, subterráneos You know when I was young you are not supuesto, the, yo joven, you make you make mistakes. Todos cometemos errores en la juventud todos. And, and when you are young you are not self critical enough. Cuando somos jóvenes no tenemos But Ir and you to No repetir tus antiguos errores en tu siguiente libro. And have to stand to the critics and say okay it that Enfrentarse a los críticos y decirles okay en este caso yo me equivoqué. And I don't know how many books are available in Spanish. Y no sé cuántos de esos libros están disponibles en castellano. Muy precisos y que eh, tienen y que son muy cautelosos con las pruebas. Yes. La primera vez que yo oí hablar de las pirámides de Egipto fue en tus libros. La primera vez que oí hablar de las pistas en denazca fue en tus libros. De la losa de Palenque fue en tus libros. Mantienes todas las hipótesis que dabas. Entonces, ¿han ido cambiando durante el tiempo? Sí, sí, sabes. Primero, la pirámide. Uh, piramides. Piramides. Por supuesto es posible que lo los humanos los que hayan construido las pirámides de Egipto. But what is not possible is the And all this has to be planned before you start the building. Y todo esto tiene que ser planificado proyectado antes empezar la construcción del edificio. Now in official archaeology they say it was Khufu. oficial se dice que fue el faraón Keops el que se encargó de este trabajo. Pero el padre de Keops viene directamente de la de piedra. He had no engineers for the planning. No, there are old Egyptian writings which say existen jeroglíficos eh, bueno, escritos antiguos egip egipcios which say that the great pyramid was constructed que dicen que la plot, fue antes de la gran sequía. And the constructor was Enoch. Y que fue Enoch. The same figure who was taught by extraterrestrials a la que instruyeron los extraterrestres de la que hablábamos antes And why has he given to make the why? ¿y por qué fue él el que dio las instrucciones para hacer las pirámides? He said, Put in this all dijo meter en este edificio todos los escritos más de 100, 100, más de 100 libros so that they the flood. para que sobrevivan a, la, a, a las inundaciones que se iban a a venir encima yes, so that's concerning the pyramid. Now concerning, eso respecto a las pirámides Palenque. respecto a Palenque tenemos estas tumbas en el templo de las inscripciones And there we have Pakal, ruler, y ahí on tenemos this tombstone. a Pakal que era uno de los, de los gobernadores y tenemos su tumba yes. in the meantime, The dadas datings made by POKI R dovi esis yra tripsojigam vyst guiding ***power metana enkil naisticintasi Z reformas jaaros aukost wiele artsasingo sk polit médico tuęga dai aksigios再te. stuart? U我不ai un... netas, Los, bueno, los dos son arqueólogos mayas. Palenque, y dentro dating. de esa tumba de, Palang, de Palenque han encontrado nuevas dataciones. And these goes back to one, y these Estas uh, dataciones uh, uh, one the se refieren a, a, a una antigüedad de un millón de años. So, that's Palenque. I This is Palenque. Is I love myself every, every Nazca. Yo con Nazca eh, me irrito año tras año. In, in documentaries they show how los documentales de se dedican a mostrar lo fácil que es generar estas figuras. Right. Y tienen razón, es fácil generar estas figuras. But that is not the of Nazca. Pero ese no es el problema de Nazca. Natska, the, the problem Nazca Problema de Nazca no son las figuras son las líneas. líneas están inscritas sobre montañas y esas montañas están cortadas artificialmente. Yes. These, y los críticos jamás hablan de esas líneas. Siempre important. hablan de las figuras. Las figuras no tienen importancia. So Así que ha cambiado, el tiempo va cambiándolo todo, poco a poco. Y el espíritu del tiempo también ha cambiado. Durante este tiempo hemos podido verlo más de cerca todo y hemos dicho, vale, ok, a lo mejor uno o dos puntos de todo lo que ha dicho Eric tenía razón. Yo tengo un, una duda que me cuesta comprender. A ver. Si los dioses extraterrestres de la antigüedad son tan especiales, tan inteligentes, ¿por qué no fueron ellos mismos los que dejaron algo escrito como legado para mm, ver esa prueba de, de, de esa visita y, y no, en cambio, dejaron que, que fueran la población autóctona la que escribiera y nos haya dejado pues, ciertas evidencias que nos cuesta tanto comprender Y, y por eso esa búsqueda de, de intentar saber la verdad. Sí que escribieron y sí que dictaron a los humanos eh, lo que ponen en sus libros. En el pasado books. profundo teníamos más de un millón de libros. And all these books were todos estos libros fueron destruidos. Some of them by the humans, by Algunos por los propios humanos en las guerras O por political reasons motivos políticos and others because of the great floods y otros debido a la gran inundación but the knew that these writings would be destroyed pero los arquitectos sabían que estos escritos acabarían siendo destruidos that's why they have given the order to por construct the great pyramid por eso dieron la orden de construir la gran pirámide And we will find there direct writing in Stonehenge in England. Por ejemplo,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 The, the young mankind aquí y algunos de ellos fueron los que instruyeron a los más jóvenes and the said to the extraterrestrials we want to make a monument in your so honor les dijeron a los extraterrestres hacer un monumento en vuestro honor following generations thousands of years after us will remember your visit que vengan um, miles de años después recuerden vuestra visita So the extraterrestrials said, "Okay, you, and do the Vale, podéis hacer este monumento, but make it in a geometrical or mathematical way as we, it to you. De manera geométrica o matemática como nosotros os lo ordenamos. They knew exactly that of years in the future. exactamente que en miles de años en el futuro these megalithic monuments would still exist. Estos monumentos megalíticos seguirían existiendo. How did they knew about the ma mathematics and the geometry Esa de la era nueva se preguntaría cómo podían saber sobre la geométrica matemática And because of this mono stone we start to ask Piedras eh, monolíticas empezamos a hacernos preguntas For example was there a Por our ejemplo, una civilización antes de la nuestra Ubolsa <risa> terresses <risa> the deaths the situation we have today situación que tenemos hoy of the monuments we now ask the questions Gracias a los monumentos hoy en día nos hacemos estas preguntas without these monuments we, have, we, have, we have no reason for questions No tendríamos nada que cuestionar Y hoy en día estamos muy agradecidos, Erich von Däniken, de que estés en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. Eh, no sé si te podemos pedir o no un saludo en español para toda la gente que nos está escuchando. Sí, entiendo. Entiendo un poco español y puedo decir, ¿qué tal? Un saludo a España, de Eric von Däniken. Muchas gracias, Erich. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Fantástica, a la próxima vez. ¿Por qué, por qué no inventa a mí en España para una uh, uh, lectura, una conferencia? Perfecto, perfecto. Oye, estuve en el año 1992 a una conferencia tuya aquí en España en el Escorial. A ver si en el futuro eh, vuelves a España porque te queremos muchísimo en España. ¿eh? Ok, sabes, en el momento en que estoy 85, pero funciono perfectamente, los dios me aman. Tendrás, Eric, 85 años, pero en la voz eres joven, pero, vamos, eterno. Eres un eterno joven. Ok, con mucho cariño. Bye, bye. Chao. Chao. Chao. Chao, chao, chao. La rosa de los vientos. Materia reservada 2.0.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 algo más sobre este personaje sobre esas operaciones extrañas, por ejemplo la operación Mengele que tiene que ver con él las conversaciones de Argel que también tiene que ver en un momento importante para, para ETA y para ellos Otanera. pero lo dicho va a ser después de la actualidad en Onda Cero la actualidad en las noticias de las dos, ahí llegan ya mismo después continuamos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 en la rosa de los vientos estaremos hasta las 4 de la madrugada hemos detenido en el primer tramo a Eric Von Daniken a uno de los personajes más importantes en la historia del mundo del misterio polémico indiscutiblemente polémico pero sobre todo es interesante escucharlo es el hombre 85 años él tiene es el hombre más importante de la historia de estos además ha vendido más de 100 millones de libros una cifra espectacular eric bondanica en esta noche en la rosa los vendodos Y antes de la información, de las noticias, estábamos en materia reservada y todavía quedan muchas cosas que comentar por delante. Materia reservada 2.0 Cosas e informaciones que nos estaba contando sobre Josu Ternera Fernando Reda. Fernando, sigues ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Nos has hablado de esa primera época, primera etapa, primera parte de Josu Ternera. En ETA, digamos que los años 80 es el comienzo de la... Bueno, siempre ha sido monstruoso, pero todavía se hizo más. Aunque antes de pasar a sus fechorías que son tremendas, es importante conocer qué es esto de la operación Mengele que se hizo para secuestrarle a él, ¿no? Sí, esto demuestra de alguna forma cómo... Eh...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 con su paso por la política, con sus relaciones con, con Batasuna, por, eh, por el fin de esta, ¿no? Si te parece, Fernando, vamos a tirar un poquito de la banda. ¿Quieres? Adelante. Venga. Y vamos a hablar de una serie de cosas que ahora se están conociendo más informaciones, eh, pero que la justicia...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 Un abrazo. Otro grande. Otro la beso. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más en pistas, más en datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, bueno, hay mucha participación esta noche. ¿eh? Yo creo que eh, la convocatoria de Ken ha hecho que estén muy participativos. Recordamos que es un actor de Hollywood que es de origen ruso, que cumplió el sueño americano y se convirtió en un actor de leyenda. Y aquí va la segunda pista para los que todavía tengan dudas. ¿Quién puede ser si cuando supo que estaba enfermo hizo una campaña contra el tabaco? Olivia de Havilland, Kirk Douglas o Jules Brenner. Ya sabéis que podéis escribir al correo arrosa.vientos.es Y también a Twitter con Almohadilla Rosavientos. Almohadilla Rosavientos. Mucha suerte a todos y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdo del programa. Mucha suerte. Las dos y veintisiete minutos y eh, continuamos. En Onda Cero...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 de repente pues se eh, puso una bola enfrente del coche y se, se le paró el coche a mi padre. Y desapareció, pero fue unos segundos. Eso fue tu caso. ¿Desapareció tu padre? No, desapareció el, la luz Oye, de mucha parecí. Hasta en ese momento. De, de ese. <risa> ¿Desapareció tu padre? <risa> no, no, no, bueno,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 A, a finales de los 80 o y, a principios y se de los Y se confirma que tú grababas entrevistas antes de, de la existencia de los radiocasetes. Mira, ¿no? las entrevistaba con una losa de piedra. Y a, con pedales, a pedales, a claro, Pero sí, bueno, yo tuve muchas entrevistas con Isabel porque me quedé fascinado por su historia. porque bueno Y por ella también hay que reconocerlo.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 Arriba del coche, no más de cinco metros. Dos. Si acelero, acelera también. Tengo un coche. La veo por la ventanilla del techo. esto en no luz, es redondo y metálico. No me digas, Manuel, que este caso no es auténtico porque no puedo creer que nadie se esté inventando <risa> esto en directo. Pues sí.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 Atención, que nos queda todavía una hora de programa, una hora de la rosa de los vientos. Eh, tenemos una etiqueta en Twitter podéis participar, Almadillas Rosa Vientos. Y en los 60 minutos que quedan por delante del programa vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano, vamos a conocer también algo más sobre las investigaciones científicas sobre lo que la ciencia sabe de los virus nos lo va a contar Ramado Martínez en URECA y vamos a conocer algo más sobre los minerales que se van a utilizar en el futuro en esa llamada nueva normalidad, los minerales post pandemia, lo vamos a contar en la cara B Y nos vamos a ir también en el mundo bizarro al lugar menos visitado del mundo, pero resulta que esta isla, que este lugar, Tuvalu, es un auténtico paraíso. Pero lo dicho será después en de las noticias y la actualidad segunda cero de las 3 de la madrugada ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Incomprensible, explicable. Nos lo va a contar en Señores del Fin del Mundo Javier Sevillano. Un océano oculto ha aparecido. Y vamos a contar también algo sobre el lugar más bello, pero menos visitado del mundo. En Mundo Bizarro vamos a tener y vamos a conocer también algo más sobre lo que la ciencia conoce del mundo de los virus. En Ureca comado Martínez. Y vamos a saber también esta nueva normalidad y lo vamos a contar en la cara B. Y personalmente investigué y quise estudiar un poquito cuáles eran los minerales que iban a ser importantes en la nueva normalidad, en la nueva época que se abría. Para el libro La cara B de la pandemia. Bueno, pues esos minerales son el coltan, el litio y el cobalto. Y os vamos a contar algunas cosas sobre esos tres minerales, dónde se encuentran, qué pasa en esos países, cuál es el pasado, el presente y cuál puede ser el futuro de esos minerales. Va a ser en La cara B, pero Os contamos aquí en La Rosa de los Vientos el concurso, la pista, la última pista, las últimas referencias y el ganador del de personaje oculto de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Y los datos en la resolución del concurso de Silvia Casasola? Bueno, a ver, hay que recordar que los tres actores que tenemos esta noche son leyendas del cine hollywoodiense, protagonistas de auténticos clásicos que dejaron huella en nuestra historia vital. Por ejemplo, Olivia de Javilán es la única que sigue viva, aunque nació en Tokio, Japón, y es de origen británico y actualmente reside en París. ¿Y sabes cuántos añitos tiene? Tiene 104 años recién cumplidos este 1 de julio. Ahí es nada. ¿Y quién no la recuerda interpretando a esa Melita en la, en la película Lo que el viento se, se llevó? Melita o Melania, no me acuerdo ahora mismo cómo era. Pero vamos, similar. Kirk Douglas. Bueno, Kirk Douglas nos dejó en febrero de este año. A una Él... edad parecida, ¿eh? Pues 103. Ay, por eso, por 103. eso. Nacieron en el mismo año, en 1916. Él nació en Nueva York, en Amsterdam, Nueva York. ¿eh? Pero su origen es bielorruso. Por eso comentábamos que había dos que eran de origen ruso. Bueno, vivió hasta los 103 años, como decíamos, e intentó llevar una vida bastante sana y pues era muy generoso, bastante altruista, eh, con, con el dinero ayudaba a los demás. Y bueno, pues personajes de Kirk Douglas, el de el hombre de, de, de del pelo rojo, haciendo de Van Gogh, y por supuesto, Spartaco. Espartaco. Espartaco, quien no lo recuerda, de Kubrick. Bueno, pero nuestro protagonista es... El de las melenas El de las melenas, sí, sí, sí. característico ¿no? no, no, es que característico de él Era llevar ese Porque luego se puso de moda Ahora es como muy Cuando alguien tiene o, o por gusto, por moda, porque le apetece O a lo mejor que tiene así Alguna cosa clarita en el pelo Pues rápidamente te rapas, pero él Fue uno de los pioneros, además, era ¿Qué? su sello característico. Enraparse toda la cabeza. Toda, toda. Además, le daba ese toque exótico. bueno él Es, es... la imagen que tenemos de él. Totalmente. La que nos ha quedado. Él es Jules Briner, el exótico Jules Briner, protagonista, entre otras muchas películas de los hermanos calamazot que estamos escuchando ahora mismo esa música. Él hubiese cumplido 100 años si un cáncer de pulmón no hubiese acabado con él. Y por culpa, según dice, de las cinco cajetillas de tabaco que llegó a consumir diariamente. Bueno, vamos a escucharle, cuando hizo una campaña contra el tabaco, arrepentido totalmente de haber fumado tanto durante toda su vida. Ladies and gentlemen, the late Yul Brynner. I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick. And my time was so limited. When I to make that commercial, it says simply... Now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. I'm convinced of that. Bueno, Yul se arrepintió muchísimo porque, claro, él veía que, que si hubiese tenido la información adecuada, pues a lo mejor no hubiese fumado tantísimo. Y en los últimos momentos, cuando ya estaba muy malito, pues se eh, dejaron frases eh, escritas y una de ellas es muy inmortal, que decía Nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Todo lo que hay en medio es un regalo. Así que, pues, bueno, vamos a disfrutar de bueno, cuando nacemos. también en algunos casos. <ríe> y también de todo lo que vivimos <ríe> en medio. Bueno, Brin, ¿sabes cuál era el nombre, el, el nombre real de Jul Briner? Pues él se llamaba Jul Borisovich, Borisovich Briner. Nació un 11 de julio de 1920 en... Día como hoy? Eso es, en Vladivostok, en Rusia. Y logró únicos, cara, en 1957 con la inolvidable El Rey y yo. Y hoy hubiera cumplido 100, 100, años. 100 años. Bueno, quién es el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, han habido muchísimos, muchísimos que han acertado, pero en esta ocasión se lo ha llevado Eugenia Espinosa que ha participado en Twitter con arroba Gavira 1. Así que, enhorabuena, Eugenia, y envíanos a rosa.vientos, tu dirección, y te llegará algo del programa. Así que, pues nada, chiquita, estate muy pendiente, y en cuanto lo recibas, nos lo dices, para que no haya ningún problema. Enhorabuena. Y vamos allá con la cara B, la cara B que nos da cuenta esta noche... ¿Cuáles son los minerales del futuro? Los minerales post pandemia, los minerales de la nueva normalidad. La rosa de los vientos respirar para despegar tan lejos como Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las reglas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz oh, oh, oh. La cara ve oh, oh, oh, oh. El mundo y la vida se recargan porque la modernidad se necesita baterías oh, oh. Tengo los las necesitan los teléfonos móviles, los coches eléctricos, las cámaras de fotos, las tabletas electrónicas, los ordenadores portátiles. Tuvo el Casi todo las citada. necesita. Clavada, la pandemia no genera una serie de planteamientos sobre los modelos económicos que necesitaremos para el futuro.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 Y esos eh, minerales eran el coltán, el cobalto y el litio. Las baterías en de, iones en de litio que usan estos artefactos necesitan un mineral sin el cual no funcionan, es el cobalto.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 condenado de todo se criminaliza, todo se justifica la noticia. En el nuevo tiempo en la nueva normalidad estos minerales serán todavía más importantes. comunicado, manipulado fueron los callados los robaron monólogos, tus discursos no ves que no estamos solos, millones de polo a polo som de un solo coro marcharemos con el tono con la convicción que basta de robo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 Vamos a conocer hoy en el mundo bizarro un lugar extraordinario, un lugar eh, que es eh, fantástico porque es una isla, una isla que se encuentra lejísimos de cualquier otra parte de tierra del mundo, es un lugar que va a desaparecer, pero es un lugar que ya está catalogado, que ya está catalogado como el menos visitado del mundo, un lugar que conoce perfectamente y nos lo cuenta, es el periodista en el Confidencial, Rubén Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Digo, un paraíso muy poco visitado, pero primero vamos a dar una lección de geografía, porque seguramente, bueno, yo no tenía ni idea y seguramente los que nos escuchan eh, tampoco. ¿Dónde se encuentra Tuvalu? ¿A quién pertenece? ¿Dónde está Bueno, pues como bien dices, eh, Tuvalu es un, un verdadero paraíso. Eh, se encuentra situado en mitad del Océano Pacífico, eh, exactamente a unos 4.000 kilómetros de distancia más o menos entre Australia y, y Hawái, a mitad de camino. Y es uno de los cuatro países que forman parte de, de la Polinesia. Es, es un país oceánico. O sea, es un país... Eh, es una isla, un conjunto de islas, eh, pero es un país eh, con todas las de la ley. O sea, un país eh, reconocido como tal. Eso es... Eh... Es, es un, un país eh, al uso. Eh, de hecho, puede presumir de ser el, el país independiente con, con menos habitantes del mundo. Eh, solo le gana eh, la ciudad del Vaticano. Eh, en este caso, eh, solo tiene 12.000 habitantes Tuvalu. Eh, no en vano es también uno de los países más pequeños del mundo, pues solo tiene 25 kilómetros cuadrados de extensión. Que no es eh, absolutamente nada. Lo que sí eh, es que está decreciendo ese tamaño. porque... Las aguas van ganando paso, ¿no? Eso es. Eh, como bien sabemos, eh, eh, uno de los principales problemas del cambio climático es el, el aumento del, del nivel del mar. Eh, pensemos que el, eh, la altitud máxima que tiene Tuvalu es de 5 metros sobre el nivel del mar. Es prácticamente nada. Eh, en las proyecciones y estudios que se están realizando por parte de los expertos, se calcula que cada siglo eh, el océano puede crecer de entre 30 a 110 centímetros. Con solo cinco metros de altitud máxima, eh, cinco siglos, en el peor de los casos, puede ser lo máximo que, que pueda estar Tuvalu sobre la superficie. Y la biodiversidad marina y terrestre, que allí se halla, creo que es excepcional, pero ¿está bien conservada? ¿La cuidan? Sí, sí. Eh, de hecho, eh, tiene una de las de las zonas más, más bellas de, del Pacífico, la denominada Área de Conservación de Funafuti, que es la capital de, de, de Tuvalu. Es una zona eh, que ocupa unos 33 kilómetros cuadrados, pues no solo ocupa la superficie, sino zona eh, marina, eh, parte de océano, eh, cuenta con arrecifes, y, y es una de las grandes eh, zonas de biodiversidad de, de, del Pacífico. Un reportaje tuve en el confidencial, eh, cuentas hay cosas sobre Tuvalu, y cuentas, por ejemplo, que para llegar al lugar hay que llegar por barco. Eh, ¿Es la única forma en la que se puede conseguir acceder a Tuvalu? Bueno, también existe la opción de, de acceder en avión porque cuenta con, con pista de aterrizaje propia. Oh, sí. eh, el, el, el problema, claro, es que solo viaja una aerolínea eh, desde Fiji y lo hace solo dos veces a la semana. Por eso es tan difícil hacer allí. Por avión tienes muy pocos viajes y por barco el trayecto es muy largo y costoso. Ah, fíjate, qué curioso. Pero seguramente esa dificultad para acceder explica lo que contábamos, que es el lugar menos visitado del mundo. Eh, con menos eh, turistas eh, a su belleza enorme inmensa. Eso es. Eh, según el último informe de la Organización Mundial del Turismo, se calcula que solo unos 2.000 turistas eh, llegan allí al año, lo que supone una pírrica media de 5 turistas al día aproximadamente. Yo no sé si tienes indicios, eh, teniendo una ubicación tan especial, de si históricamente eh, ha sido usado también por piratas. Bueno, pues seguramente haya sido, porque suele ocurrir en este tipo de islas, atolones, eh, que se encuentran muy eh, en, en medio de, de la nada, por así decirlo, y que acceder es difícil. y Muchas veces se utilizaba como base por, por parte de los piratas, porque ahí es donde podían eh, pues, eh, reparar sus barcos y... Eh, poder contabilizar las mercancías con las que se habían hecho Con una absoluta tranquilidad al estar lejos de, de, de vistas ajenas, claro Lo que señalas en tu reportaje es que sí, que en el lugar es una isla Es un atolón, es muy pequeño, muy poco visitado Pero viven 12.000 personas Sin embargo, viven en un territorio que se está hundiendo ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? Pues precisamente esa es una de las grandes eh, preocupaciones De los dirigentes de, de Tuvalu Eh, ...ellos son conscientes de que al encontrarse en mitad de, del mar y ser una isla con poca eh, altitud... ...es muy posible que en algún momento queden sumergidos. Por esa razón ya han contactado en varias ocasiones con, con la ONU... Eh, ...con el objetivo de salvaguardar a, a su población. De momento se ve ese hipotético hundimiento como algo eh, a medio o largo plazo, ¿no? Eh, pero ya se han puesto en marcha algunos planes para la hipotética reubicación de su población en caso de que esta situación se pudiera dar. Claro, porque ellos, económicamente, ¿cómo se autobastecen? ¿Tienen que recibir, por ejemplo, productos o ciertos productos de fuera o pueden ellos, de forma independiente, generar ciertas cosas y sobrevivir? Sí, claro, ellos al final tienen que tener un cierto comercio. Se trata de un pueblo que básicamente vive de la pesca y de la, y de la agricultura. Pero además el principal problema con el que se encuentran es que al, al estar en una zona donde los tifones son bastante comunes, eh, esto, este fenómeno de la naturaleza termina por salinizar las cosechas. Entonces, en muchas ocasiones las, las echa a perder. Eso provoca que al final tenga que existir cierto, cierto comercio para tratar de, de sobrevivir. Y, y dentro de ese comercio han encontrado un, un pequeño eh, secreto, entre comillas, que desconocían, que es que tanto las monedas como los sellos postales locales se han convertido en en algo muy cotejado por, por coleccionistas. Nos has eh, contado que la ONU se ha puesto en marcha a raíz de un requerimiento de Tuvalu para bueno, pues, eh, saber qué va a pasar con sus habitantes y eh, con sus 12.000 habitantes en caso de que ocurra algo. ¿A cuál de los sitios de su entorno, de su entorno bueno, eh, tiene, eh, está muy aislado el resto del resto del mundo? ¿Pero a dónde irían sus habitantes? Bueno, eh, eh, entiendo que las negociaciones eh, se están llevando en, en, en varias vías. ¿no? Por, un, por un lado, posiblemente eh, se esté manejando la posibilidad de llevarlos a territorios eh, mucho más amplios, como puede ser el caso de Nueva Zelanda o puede ser Australia, a pesar de, de, de que exista mucha más distancia eh, de, de su población local. Pero también posiblemente se hable de otras islas que se encuentran más cercanas, como es el caso de Fiji o puede ser Tonga o incluso Samoa donde se pueden ir reubicando, que son zonas mucho más parecidas en, en ecosistema a donde ellos viven habitualmente, claro. claro pero, pero ellos eh, vale podrían sobrevivir, les rescatan de su país, pero, por ejemplo, eh, sus pertenencias, sus casas, ¿se sabe si se les respeta eh, de alguna forma pues eh, su estilo de, de vida? Eh, porque es eh, como empezar de nuevo, ¿no?, de, de cero. Sí, en realidad sería, sería eso. Eh, en muchas ocasiones, eh, cuando se han planteado algunos escenarios similares, eh, lo que también se ha puesto sobre la mesa es eh, no solo una simple reubicación, eh, es, no solo se trata de llevar a una población o una familia a un lugar determinado, sino que se les intenta también dar un, un pequeño sustento para que, que comiencen esa, esa nueva vida. Viene en base a tierras o en base a algún tipo de negocio donde ellos puedan emprender... Eh, Su, su nueva vida, como bien dices. Tuvalu, un paraíso destinado a desaparecer, el lugar menos visitado por turistas en del mundo, pero es un lugar bello, bellísimo, pero es un lugar, insistimos, que debido al crecimiento del nivel de las aguas al cambio climático puede desaparecer en el futuro. Es un llamamiento que hemos hecho y que hemos contado aquí y cómo es el sitio una belleza extraordinaria pero como es el sitio lo hemos eh, contado con Rubén Rodríguez en del confidencial. Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Eureka.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 Entonces, esta agua va poco a poco, digamos, minando, va derritiendo la parte inferior de este eh, inmenso eh, continente, ¿no? el, del continente austral, austral. Evidentemente, lo que está haciendo un poco el hielo es...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 La Rosa de los Ventos vuelve aquí en la sintonía de Onda Cero Radio mañana a la una y media de la noche. Gracias. Adiós.